Eso es importante reconocer el trabajo de todos los especialistas, incluidos los médicos cubanos que han participado en el diagnóstico. Entonces, eh, eso significa de que no siempre las clínicas salvan vidas. El hospital también salva vida y es gratis. Económico. Gratis para la estudiante porque hay un hay un seguro médico estudiantil que cubre Al, al paciente y dentro de poco seguramente doctor vamos a estar cantando también gratis porque el seguro único o el sistema único de salud vamos a aplicar en el hospital para eso estamos equipando para eso estamos aplicando pondremos un poco más de plata pero le daremos eh, el apoyo que requiere el gobierno nacional ...que tiene sueños de poder aplicar el sistema único. En Montero hace más de 10 años ya tenemos el Seguro Médico Estudiantil... ...quizás muchos no saben, pero hemos salvado varios estudiantes... ...de las travesuras que hacen por ahí. Han operado en este hospital pies quebrados, brazos quebrados... ...para poder salvar y apoyarla. Y eso es quien paga el gobierno municipal... Entonces, eh, yo creo que el hospital no solo atiende a Montero Atiende a las cuatro provincias del norte integrado Por eso anda saturado Si fuera solamente para Montero Yo creo que te seríamos eh, modelo en la atención Lo único que les pido a los médicos ahora A los que trabajan acá Paciencia Con mucho cariño que lo atiendan Calidad y calidez decían, que haya calidez, calidez humano calidez en la parte social. Porque muchas veces el paciente está traumado por el dolor, está traumado por por no poder hacer nada. Hay veces con unas bonitas palabras solamente se soluciona y con unos cuantos medicamentos. Les pido solamente eso, querido director, a todos los trabajadores, con una sonrisa, yo creo que no cuesta atender.